Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, Alif, Lam, Mim. ¿Acaso piensan los hombres que les bastará decir que creen, sin ser puestos a prueba? Ciertamente, pusimos a prueba a quienes los precedieron. Y ellos también serán puestos a prueba para que Allah evidencie el nombre de los hombres quienes son sinceros en la fe y quienes mienten. ¿O acaso piensan quienes obran mal y rechazan la verdad que podrán escapar de nosotros? Qué mal juzgan. Quien anhele el encuentro con Alá para obtener su recompensa, que sepa que el momento que Alá ha decretado para ello llegará pronto. Y él es el oyente de todas las cosas el omnisciente y quien luche por la causa de Allah lo hará en su propio beneficio ciertamente Allah no necesita nada de ninguna de sus criaturas y perdonaremos los pecados de quienes crean y actúen rectamente y los recompensaremos según sus mejores acciones y hemos ordenado al hombre tratar bien a sus padres Y si ellos hacen lo posible para que adores además de a mí, aquello sobre lo que no tienes conocimiento, no los obedezcas, mas trátalos bien y con respeto. Retornarán para comparecer ante mí el día de la resurrección, y les informaré sobre lo que hacían, y haremos que quienes crean y actúen rectamente, entren en el paraíso con los rectos y virtuosos. Y ay hombres que dicen creer en Allah, mas si sufren algún daño por parte de los idólatras por el hecho de creer en él, equiparan el daño infligido por los hombres con el castigo de Allah. Se inquietan y reniegan de la fe porque no son pacientes. Pero si los creyentes obtienen una victoria de tu Señor, oh Muhammad, les dicen: En verdad estábamos con ustedes ¿Acaso Allah no conoce mejor lo que encierran los corazones de todas sus criaturas? Y Allah pondrá a los hombres a prueba para evidenciar quiénes son los creyentes y quiénes son los hipócritas. Y quienes rechazan la verdad dicen a los creyentes Sigan nuestra religión y nosotros cargaremos con sus pecados pero no podrán aligerar el peso de sus pecados en lo más mínimo. Son unos mentirosos. Y el día de la resurrección, quienes rechazaban la verdad, cargarán con sus propios pecados y con otros ajenos, los de aquellos a quienes se extraviaron pidiéndoles que lo siguieran, y serán cuestionados sobre las mentiras que inventaron. Y, ciertamente, enviamos a Noé a su pueblo y vivió entre ellos novecientos cincuenta años entonces el diluvio se abatió sobre ellos por haber sido injustos al rechazar la verdad y los salvamos junto a quienes se hallaban en el arca e hicimos de esta y de lo acontecido una lección para toda la humanidad y recuerda oh Muhammad a Abraham Cuando dijo a su pueblo: Adoren solo a Allah y témanlo. Esto es mejor para ustedes si supieran. Lo que adoran fuera de Allah no son más que estatuas e inventan mentiras cuando dicen que comparten la divinidad con él. Lo que adoran fuera de Allah no tiene poder para proveerles de sustento alguno. Busquen el sustento en Allah adorénlo y sean agradecidos a él retornarán para ser juzgados y si desmienten al mensajero Muhammad habitantes de la Meca sepan que también desmintieron a sus respectivos profetas las comunidades que los precedieron y al mensajero solo le corresponde transmitir el mensaje con claridad acaso no ven cómo Allah origina la creación y la repite Ciertamente, ello es fácil para Allah. Di a quienes rechazan la verdad, oh Muhammad. Recorran la tierra y observen cómo Allah originó la creación. Después, volverá a reproducirla el día de la resurrección, cuando los haga volver a la vida. En verdad, Allah es todopoderoso. Allah castiga a quien es quiere y se apiada de quien quiere. Y a él regresarán para ser juzgados, y no podrán escapar de Allah ni en la tierra ni en el cielo. Y no tendrán fuera de Allah quien los proteja o los auxilie. Y quienes no crean en las aleyas de Allah ni en el encuentro con él el día de la resurrección, habrán perdido toda esperanza de recibir su misericordia y obtendrán un castigo doloroso. Mas la única respuesta que Abraham obtuvo de su pueblo fueron las palabras: "Mátenlo o quémenlo". Pero Abah lo salvó de la hoguera. Ciertamente, en esto hay pruebas del poder de Allah para quienes creen. Y dijo Abraham a su gente: "Han tomado falsos ídolos a los que adoran en vez de Allah y han creado entre ustedes un lazo de afecto basado en su adoración a ellos. Mas el día de la resurrección renegarán los unos de los otros y se maldecirán. Y su destino final será el fuego y no tendrán quien los auxilie. Y Lot creyó en él. Entonces Abraham dijo: emigraré por mi señor ciertamente él es el poderoso el sabio y le concedimos a isaac y a este a jacob e hicimos que de su descendencia surgieran también profetas a quienes otorgamos escrituras y lo recompensamos en esta vida y en la otra estará entre los rectos y virtuosos Y recuerda a Lot cuando dijo a su pueblo, «Practican una inmoralidad que no había practicado nadie con anterioridad. Mantienen relaciones sexuales con los hombres. Asaltan a los viajeros en los caminos y cometen acciones reprobables en sus lugares de reunión». Mas la única respuesta que obtuvo de su pueblo fueron las palabras a modo de burla. «Haz que se abata sobre nosotros» el castigo con el que nos amenazas si eres de los veraces entonces lot invocó a la diciendo señor sálvame de este pueblo corrupto y cuando nuestros enviados los ángeles se presentaron ante abram con la buena noticia del nacimiento de su hijo isaac le dijeron vamos a destruir a los habitantes de la ciudad de lot ciertamente sus habitantes han sido injustos entonces abrahám les dijo pero lot está allí los ángeles respondieron nosotros sabemos bien quiénes habitan la ciudad lo salvaremos junto con su familia salvo a su mujer quién estará entre quienes reciban el castigo Y cuando nuestros enviados, los ángeles, se presentaron ante Lot, este se afligió y se angustió por ellos, por lo que podrían hacerles los habitantes de la ciudad. Mas ellos le dijeron: No temas ni te aflijas. Te salvaremos junto con tu familia. Salvo a tu esposa, quien estará entre quienes reciban el castigo. Vamos a enviar un castigo del cielo sobre los habitantes de esta ciudad por su perversión y rebeldía y dejamos de ella las ruinas como una clara advertencia y un motivo de reflexión para quienes razonan y al pueblo de Madian enviamos a su hermano Sohaib como mensajero les dijo Pueblo mío adoren solo a Allah teman el último día y no siembren la corrupción en la tierra, mas lo desmintieron. Entonces, un gran terremoto lo sorprendió y amanecieron tendidos muertos en sus hogares y también destruimos los pueblos de Ad y Samud. Y han visto con claridad lo que fue de sus hogares, oh habitantes de la Meca. El demonio Hizo que se dejaran seducir por sus acciones, y los extravió del camino, mientras que creían estar en la verdad. Y destruimos a Carún, al faraón, y a su ministro Jamán. Y ciertamente, Moisés se presentó ante ellos con claros milagros. Mas fueron arrogantes en la tierra, y no escaparon del castigo, y a todos murieron los castigamos por sus pecados sobre algunos enviamos un fuerte viento cargado de guijarros como en el caso del pueblo del mensajero lot sobre otros se abatió un gran estruendo que acabó con ellos como en el caso del pueblo de samud a otros se los tragó la tierra como a carún y a otros los ahogamos como al faraón Y no fuimos injustos con ellos, sino que ellos fueron los injustos consigo mismos al rechazar la verdad. Quienes toman protectores fuera de Allah, se asemejan a una araña que construye una casa para refugiarse en ella. Mas no hay casa más frágil que la de la araña, si supieran. Allah sabe bien lo que ellos invocan en su lugar. ¿Qué? Y él es el poderoso, el sabio. Y exponemos en el Corán estos ejemplos a los hombres, pero solamente los comprenden quienes tienen conocimiento. Allah creó los cielos y la tierra con un firme propósito. Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Allah para los creyentes. Recita, oh Muhammad, lo que te ha sido revelado en el libro el Corán. Obra según él y transmítelo a los demás y realiza el salat. En verdad, la práctica constante del salat evita que el hombre caiga en la inmoralidad y en las malas acciones. Y glorificar a Alá dentro y fuera del salat es más importante que el resto de las buenas acciones. Y Allah sabe lo que hacen. Y no discutan con quienes recibieron las Escrituras, judíos y cristianos, si no es con buenas palabras y de la mejor de las maneras, salvo con aquellos que sean injustos con ustedes y les declaren la guerra. Y díganles, creemos en lo que nos ha sido revelado, el Corán, y en lo que les fue revelado a ustedes, el Corán antes de ser modificado la torá y el evangelio nuestro dios y su dios es uno y nosotros nos sometemos a su voluntad y del mismo modo que les revelamos a ellos escrituras te hemos revelado a ti el corán oh muhammad quienes las recibieron de entre los judíos y cristianos y no se desviaron de la verdad Creen en Él, como también creen en Él parte de los habitantes de la Meca. Y sólo quienes rechazan la verdad niegan nuestras aleyas. Y nunca antes habías leído libro alguno, oh Muhammad, pues eres iletrado. Ni habías escrito nada de tu propia mano. De lo contrario, quienes siguen la falsedad habrían dudado. El Corán dice, No es sino un conjunto de claras alellas preservadas en los corazones de quienes han sido dotados de conocimiento. Y solo las rechazan los injustos, y dicen los idólatras de la Meca. ¿Por qué no han descendido sobre él, Muhammad, milagros de su Señor, como prueba de su veracidad? Diles, oh Muhammad, los milagros son están en poder de Allah y yo no soy sino un claro amonestador ¿Acaso no les parece suficiente como milagro que te hayamos revelado el libro el Corán el cual les es recitado Ciertamente en él hay misericordia y una exhortación para quienes creen Diles Allah basta como testigo entre ustedes y yo Él conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y quienes creen en la falsedad y no creen en Alá, serán los perdedores. Y te piden burlándose que se abata sobre ellos el castigo sin demora. Y si no fuera porque hay una fecha decretada para él, ya se habría abatido sobre ellos y los tomará por sorpresa cuando no se den cuenta te piden que se abata sobre ellos el castigo sin demora cuando éste les sobrevendrá con toda seguridad y en la otra vida el infierno cercará a quienes rechazan la verdad ese día el día de la resurrección el castigo del fuego los cubrirá de pies a cabeza y se les dirá sufran las consecuencias de lo que hicieron siervos míos ustedes qué creen si no pueden adorarme libremente allí donde viven sepan que mi tierra es vasta para que migren adórenme pues solo a mí toda persona morirá y después retornarán a nosotros para ser juzgados y a quienes crean y actúen rectamente Los instalaremos en elevadas estancias del paraíso, por cuyos suelos corren ríos y donde habitarán para siempre. Qué excelente recompensa para quienes obren bien, esos que son pacientes ante la adversidad y perseverantes en la adoración a Allah y depositan su confianza en Allah. Y cuántas criaturas, hay que debido a su debilidad, no pueden almacenar su propio alimento. Allah es quien la sustenta, así como a ustedes. Y él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. Y si preguntas a los idólatras, "Oh Muhammad, ¿quién creó los cielos y la tierra y sometió a su voluntad el sol y la luna?", dirán que fue Aba. ¿Cómo pueden alejarse entonces de la verdad? Allah Concede provisión abundante a quien quiere de entre sus siervos y se la restringe a quien quiere. Ciertamente, Alá tiene conocimiento sobre todas las cosas. Y si les preguntas, ¿quién hace descender la lluvia del cielo y revive la tierra tras su muerte? Dirán que es Alá. Di: Alabado sea Alá pero la mayoría de ellos no razonan. Y esta vida mundanal no es más que distracción y diversión pasajeras, mientras que la última morada del paraíso es la vida verdadera que perdurará para siempre, si supieran. Y cuando quienes rechazan la verdad suben a bordo de una embarcación y sufren alguna adversidad, invocan sólo a Allah con una fe sincera y, para que los socorra pero cuando los devuelve a tierra sanos y salvos adoran a otros además de a él negando así los bienes que les hemos concedido mientras que disfrutan de ellos ya sabrán lo que les espera no ven que hemos establecido para ellos un lugar sagrado para vivir la ciudad de la meca mientras que las gentes de sus alrededores son atacados y asaltados van a creer en la falsedad y a negar las bendiciones de allah y quién es más injusto que quien inventa una mentira contra allah y niega la verdad cuando esta se presenta ante él acaso no es el infierno donde morarán quienes rechazan la verdad y a quienes luchen por nuestra causa los guiaremos por el camino que conduce a nosotros y ciertamente alá está con quienes creen y hacen el bien